¿Cómo andan? Volanteando, laburando. Porque es parte del laburo toda la previa también. Sí sí sí. sí, sí, sí. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo va a y a la eh, Sí, la verdad que, bueno, cuando llegamos veníamos reemocionados, ahí panfleteando, que, que, bueno, el sábado y el domingo fueron las primeras funciones de Circo de Terror. Circo de Terror. Sí. A ver, vamos a hacerlo bien. Circo de Terror. Ahora sí. Este... Es... Estamos presentando el nuevo circo de terror No, ya usted Bueno, vamos ver, vamos a... bueno eh... andame, ¿de qué se trata esta propuesta nueva Ahí en la salamandra, bajo del puente viejo? Bueno, eh, la idea surge de, de la salamandra del horror Porque la idea original de la salamandra Es que cada función tenga una temática Bien Entonces, nada, estábamos medio aburridos y no sabíamos qué hacer y, y agarrar un poco más, la, como que con el circo queremos agarrar un poco más de la parte de friki de los personajes, ¿viste? Uh -huh. Que no sean, o sea, de los personajes tradicionales, pero que sean medio de forma, así, que tengan unos... Mutantes. Claro. Entonces, como que en, en casi queremos lograr eso en... en cada temática que tenga la, la salamandra meter en medio de esos personajes eh, entonces bueno y en esta salió para hacer la parodia de, de Halloween claro, ya, eh, claro, que fue ahora ¿no? claro, octubre, nada bueno. más que nos llegamos nos llegamos, no, nos nada, tratamos durante el mes, ah, el mes de octubre queríamos hacer esto pero, pero como somos tan rebeldes lo hacemos en noviembre claro. Y, claro. y bueno como para este mito de Yankee toda esa cuánta sí, gente no... sigue toda esa bandera no entonces para reírnos un poco de, de eso era está bueno y bueno y nada pasamos a invitarlos eh, invitarlas a, eh, y nada bueno dejarles unas entraditas para que la sorteen y, a mí, a mí. y nada y bueno esto invitarlos al espacio se están dando talleres Eh, estamos, mm, sí, la mayor parte de nuestro día ahí eh, Y bueno, y esto, como ustedes van, comparten eh, Van otras personas y llego a la Salamandra Y están compartiendo un picnic ahí y, y está la mejor en el espacio para que vayan a, ahí a proponer cosas Y bueno, y nosotros hacemos circo Por eso mismo es que nos pusimos a, a, a laburar Eh, en esto y bueno y siempre con la mentalidad y con las ganas de seguir con la para abrir las escuelita de circo bien eh, Salamandra del Horror se llama va a ser sábados y domingos a las 20 horas sí. mi primera pregunta es, ¿es para chicos y grandes porque yo le tengo miedo un poquito al terror todo pero sí, hay sí, es que para comparten. chicos y grandes chico es para grande. chicos y sí, grandes sí. y en realidad fueron chicos sí. y y siempre está el suspenso viste pero re bien o no sea, lloro hay, ninguno. Vos. Hay, hay suspenso todo, sí. pero la salida siempre es por el humor. A, a, sí, hay suspenso, claro. susto, pero... La resolución es el humor. Es el, humor, Le damos el humor, humor. Ahí está, el o sea, el lado sí, va por sí, el cenar. Sí, sí, sí, sí, sí. no es como... Este... No no queremos que se vayan llorando ni traumados, ¿no? Obviamente por eso también lo, lo armamos así. Reírse del susto. Sí, sí. Reírse, Reírse de un poco de que... Del miedo, del nah, susto... De... No, no hay de mucho de que... Asustarse en realidad Entonces bueno eh, Demostrar un poco eso Y Bueno nada Siempre dejarla O sea esto va a ser Durante todo noviembre Está bien Y les preguntaba esto De chico y grande Por el horario Porque es a las 20 horas A las 20 Entonces que es Un, un adelanto de, de la cena Porque salen 21, 21, 30 ¿Cuánto sí, es? Sí, va, ¿Ahorita, ahorita va algo? Al Sí, sí Ah mirá hay, hay buffet ahí Siempre Para picotear algo También claro, para picotear Claro, sí, sí Este Había algo Eh, no, bueno. no, bueno, esto de que al que quiera acercarse, no únicamente por el tema de las funciones... Ah, eh, antes, antes, 50 sí. pesos sale... Eso sí. la entrada no, es de 50 pesos de 50 Sí, no es excluyente pesos. y no excluyente bueno, la siempre. colaboración también Lo que pasa es que nos llevó, la verdad, que nos llevó mucho la, la escenografía porque hay escenografía, hay dedicación en los vestuarios, en el maquillaje. Eh, está laburando una, una compañera que nos hace el maquillaje y por eso mismo también lo pusimos a las 20 horas, porque estamos 3 horas de producción antes. Par, Entonces mirá. es como, bueno, nos vestimos, nos maquillamos, nos peinamos y salimos a función. Entonces nosotros estamos a, desde las 5 de la tarde hasta las 8 produciándolo. Sí, sí. Está bueno, sí. Eh, bueno esto comentarlo eh. y compartirlo para aquellos que escuchen que uno piensa que es un ratito y no, no es todo un proceso. No, es todo su, sí. es un proceso, la verdad que por eso también nos atrasamos con el tema de, de, de lo que fue octubre, que lo teníamos pensado hacerlo ahí eh, y nos atrasamos por eso mismo porque dijimos, bueno, sí, lo hacemos, lo hacemos y después dijimos, no, vamos a hacerlo. O sea, no, bueno, a ver, claro. Vamos a pintar, vamos a armar Cereografía eh, Bueno, pintamos las puertas Como que le dimos eh, ambientamos. Lo ambientamos en el espacio o sea, Sí, lo, logramos Tener el tablerito de, de iluminación este, Que eso También nos llevó Hay un costo importante El tema de la electricidad eh, Después Después Bueno, compramos una máquina de humo también ah, que pa, para el lugar. Reta, claro. no a... Porque entonces, se que... necesitaba para esta función, necesitamos M tener esas cosas. Más que nada los efectos, ¿viste? Como que como que pensábamos en esas cosas, los efectos, bueno, la iluminación, las luces. Eh, mm -hmm. Entonces como que dijimos, bueno, esto mismo, vamos a hacerlo. Este, sí. Bueno, también... Eh, Eh, la, la primera función, gracias a Seba Scali, que también ahí estuvimos con él y no, nos habilitó el tema de la máquina de humo. Mirá. Hasta, bueno, y después compramos Mirá, la, la, la propia. Sí, claro. eh, sí. este También el... Ah, bueno, ahora me, me olvido. <risa> eh, es que tuvimos tanto... Eh, tanto gasto bueno ahora es, es esto quería decir eh, solucionamos el tema de la luz ya está ya sí. está pero eh, ayer eh, cortamos la luz para que empezara a hacer todo el trámite y recién hasta el lunes martes va a ser el tema de que nos eh, nos pongan el medidor y propio entonces también ahora bueno eh, tenemos que solucionar que no tenemos luz y Este fin de semana hay un gasto de un generador por ejemplo ah, mira claro. entonces claro, por como eso también decíamos bueno suspendemos no no claro. dijimos claro. no no no no ah, viste no, como no, no. que ya no suspendamos más como bueno listo a solucionar cosas viste como agilidad porque si no nos quedamos sí. siempre ¿viste? Una travita, está entonces que, bueno. por eso también fue que no, nos costó mucho la decisión de llevarlo a 50 pesos la, la entrada la entrada Pero bueno... Ya... vale. Pero lo vale, sí. Sí sí, sí, sí, sí. Está sí. bueno. Sí, bueno. Eh, aparte porque el, el lugar siempre... Nada, siempre está abierta las puertas. Y ha ido gente a no, no tomar un taller, sino a tomarse unos matos, compartir. Estuvieron bueno, yendo varios de los de... chicos de Patagonia. Los bueno, rebeldes siguen estando eh, firmes. Sí, Pero, sí, bueno, sí, con ganas van. de hacer... Limpiando el patio, el cortando el césped Después compartimos eh, Ahora eh, van a haber varios eventos Hay gente que se está sumando Ya falta confirmar un El 17 mala. de diciembre Wilson hace una actividad Bien, eh, sí. Con respecto a la trata a la tra eh, Va a ser hip hop Y pintadas Bien. Así que bueno, ya vamos a estar viniendo también Para, para, para, claro, para invitar bueno. Vamos a repasar Estamos charlando acá con Vicky Flaco Vicky Rodrigo la Salamandra del Horror se llama, lo que nos están invitando ahí debajo del Puente Viejo, para aquellos uh -huh. que se ubiquen, aquellos que lo quieran conocer también acérquense, están ahí, ya lo escucharon a los chicos. Otro día los invito a que vengan a tomar unos mates y me cuentan bien de los talleres y todas las propuestas que Dale. seguramente en el verano se van a multiplicar porque sí, siempre alguien llega, quiere dos semanas dar algún té y ustedes estoy sí, seguro sí, que van sí, a ceder sí, ese sí. espacio. Sí, ya lo sí, veo, sí, ya sí. lo veo, así que después charlamos de eso. Pero vamos con esto, Salamandra sí. del Horror, sábado y domingo durante todo sábado y domingo de noviembre, incluso me están contando que el fin de semana largo de noviembre van a ser el lunes ese también este, así que eh, para que la tengan en cuenta sábado y domingo y el fin de semana largo va a ser tres funciones ¿eh? sábado, domingo y lunes que es el fin de semana largo que es otra semana, para aquellos que no saben, el 28 de noviembre. Uh -huh. Así que eh, eso con 50 pesos, pero, como dicen siempre los chicos, acá con esa amabilidad que tienen, no es prohibitivo. No tenés 50, son 4, juntamos esto, 100, 100, eh, bueno, ahí vamos. Eh, pero sí, tienen sí. que es salvar decir, gastos. Es decir, es decir. Y además de eso, compartir esto que es un, todo un desafío, toda una claro. puesta en escena, una actuación muy buena, así sí. que dicho está sábado y domingo nosotros vamos a quedar acá con una entrada para sortear vamos a dejar otra ¿Buenísimo? también para movidas por dos para que también haga sus sorteos para aquellos que se vayan convocando para este programa en principio si no podés este fin de semana está el otro tal cual si no podés el otro sí, sí. te está queda uno más <risa> te queda el último fin de semana que además es largo sí. así claro. que sí, eh, no tenés final. excusa en, alguno, en algún tenés, fin de semana hay que llegar si no le pasa son siete oportunidades para ir sí, siete es, oportunidades, siete oportunidades. como para eh, poder acercarse ahí a la salamandra y disfrutar del circo en este caso en clave de terror pero en realidad como escucharon bien va por el miedo pero para reírse un ratito un ratito largo, hay una horita y algo también de Bueno, muchas gracias Chicos, Gracias, y gracias, gracias por el aguante de siempre